Bismillahir Rahmanir Rahim. Wad-duha. Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. Juro por las primeras horas de la mañana. Wal-layli itha saja. Y por la noche cuando lo cubre todo con su oscuridad ma wadda'aka rabbuka wa ma qala que tu señor, oh Muhammad no te ha abandonado ni te detesta wala al ahiratu khairul laka minal oula y la recompensa de la otra vida es mucho mejor para ti que la vida terrenal wala sowfa yu'ti ka rabbuka faterda Y tu Señor te agraciará generosamente y quedarás complacido. ¿Aلم yajiduka yatiman faawa? ¿Acaso no te halló huérfano y te amparó? Wa wajadaka dallan fa hada. Y no te halló sin conocimiento de los preceptos de las escrituras anteriores ni de los detalles de la fe y te guió enseñándote lo que no sabías. Wa wajadaka a ila fa aghna y no te halló pobre y te concedió sustento y te enriqueció espiritualmente otorgándote paciencia y haciendo que estuvieses complacido con lo que te concedía. Fa ammal yatima fala taqhar No maltrates pues al huérfano. Ni repudies al necesitado. Y ama la bendición de tu Señor, fadhith. Y divulga las gracias de tu Señor.